Estamos en su estación favorita, Play to the Music Recuerda que estamos en línea directa Totalmente vivo, tenemos una llamada Al aire, hola, ¿con quién tengo el gusto? Hola, soy Alejandra, oye ¿Me puedes poner una, una canción, please? Sí, ¿cuál? No, de Alejandro Fernández, porfa creo que sí, Ale, en este mismo momento te la ponemos Gracias por comunicarte Esta canción está perfecta para aceptar A ese amor que ya no es para nosotros Y que es mejor estar así La vida sigue adelante, hay que recordar que siempre se nos abren puertas nuevas y nuevas oportunidades así que sigue adelante porque nuestras vidas día todo ha pasado porque no mi hasta algún poquito de no, porque con tus besos